Hola, Metalheads. Bienvenidos a un nuevo programa de h o r n s u p El número 58 y el dedicado a la segunda semana de enero. La verdad es que sigue estando la cosa paradita. Normalmente a primeros de año la cosa, bueno, no fluye mucho musicalmente. Pero creemos que se nos ha quedado un programita muy majo. De hecho, en este programa de hoy tenemos récord: Ocho grupos nacionales, pero ocho grupazos. Ya veremos si Adri se queda sin oxígeno para tanto grupo. De hecho, he pactado con él que solamente va a presentar cinco. Que empiece a ganarse poco a poco la renovación. Vamos a empezar recordando nuestros emails: info.honsapp.es r para cualquier cosa que queráis comentar. Y el nuevo, el que estrenamos la semana pasada, solo exclusivo para quejas y haters. Os lo recuerdo: haters.honsapp.es. r Punto es. Y ahí lo que llegue, el bueno de Adri, os dará contestación. Comenzamos con lo nuevo de Foo Fighters. La banda del ex Nirvana Dave Grohl publica n en estos días atrás el segundo single llamado No Son of Mine, del que será su próximo largo, que aunque estaba previsto para 2020 y debido a lo que todos sabéis, se ha retrasado su publicación hasta el próximo 5 de febrero. A ver si todo va bien. Y en junio estamos en Valencia viendo a los Foo Fighters. Escuchamos No Son of Mine. No Son of Mine of it, it No Son of Mine. No son of mine. No son of mine will ever need to be f o r g i v e n Que esta semana le vamos a dar a lo nacional, pero pero bien. Y comenzamos con los murcianos Reverso, que esta semana recibía a través del Instagram la info por parte de Juan Car, bajista del grupo. Buen tipo. Y Reverso sacan su primer EP llamado Ganas de gritar, y estos días lo acompañan con el single de mismo nombre. Hola, soy Alex de Reverso. q u e r í a saludar a todos los que h a c é i s el programa de Horns Up y a todos los que seguís el mismo. Y bueno, muchas gracias.、Eh, a continuación, vamos a dejar con el tema Ganas de Gitar, r que da título a nuestro primer EP que acabamos de sacar. Así que, Horns Up. p、yeah. Vamos a la m i l l o r terreta del Mon. Vamos a Alicante con Adrenaline. Aunque me parece que luego V, vocalista de Adrenaline, pasará de nuevo con su otra formación. ¿Quiénes son, a d r i h o l a mi familia! ¿Qué tal está? s Madre mía, no somos los Reyes Magos, pero casi, casi somos, casi los putos Reyes Magos. Lo siento por las palabrotas ya, pero es que estamos entusiasmados, estamos orgullosos, muy orgullosos de lo que vamos a contar hoy, ya que traemos ocho grupos, sí, sí, ocho grupos del Meta Nacional, nada menos aquí sonando en Horse Up. Y es que hoy me tiene que echar una mano, j u a n i t a porque si no reviento, y él me tiene que hacer unos cuantos, porque si no, saca tú un cagatún, no llego. Ay, no paso de reyes. Y vamos a empezar. Y nos vamos a Alicante, a tu tierra, Juanita, a tu tierra. Vamos, que te pones cachondito. Y nos viene este temazo de estos pedazos de grupos. Estos monstruos, ellos son Adrenaline. Su formación desde el 2017. Pero es que, ¿cómo suenan estos crash? Con su nuevo temazo, State of Mind. Este cuarteto formado por Javier a la guitarra y a los coros. Robert Madrón al bajo. Víctor Gadea a la batería. Y V a la voz. ¡Muere! mire ¡Qué pedazo de tema para arrancar! Esta historia que hacemos en Horsa! ¡Darles cañita a este nuevo temazo de Adrenaline! e o s l o v e m o s a repetir! ¡State of Mind! Y ¡Vamos Y a empezar a flipar! Hola, soy Uve, cantante de Adrenaline. Estamos presentando nuestro nuevo tema, State of Mind. Y queremos enviar un saludo y un fuerte abrazo a todos los seguidores de Horsa! El pasado 18 de diciembre, el grupo Stuck Out, formación australiana y neozelandesa. Por cierto, luego vamos a tener un sorpresón musicalmente hablando de por allí, de la Polinesia. Pues, como comentaba Stuck Out, el pasado 18 de diciembre publicaban un EP llamado Live Throw Your Teeth. Y vamos a escuchar el tema Inverse. Alemanes Flash Forward. También el pasado 18 de diciembre publicaban un single llamado Nam, un tema que trata la lucha contra la depresión y además en este tema colaboran los Novelis t FR. Realmente un buen tema para ir despertándose. r o c k e l e c t r ó n i c o y metal desde Madrid con Against the Waves. El pasado 11 de diciembre publicaban este single llamado b o r n adelanto del que será su próximo disco. Me ha gustado mucho, Adri, de verdad que sí. Danos un poco más de información de estos tíos, ¿quiénes son? Uh, y antes de ponernos burros como las c a b r a s Y j e s ú s Marriles, José, os tenemos que decir que Alberto nos ha dejado un pedazo de v í d e o s a l u d o en las redes sociales, impresionante. Que tenéis que verlo muchísimas gracias, Albert. Y es que ahora os vamos a presentar y nos vamos directamente al centro de la península, concretamente a los m a d r i l e s Por si estamos más de geografía que yo el primero. Pero y nos traemos a este grupazo, ellos son Hagáis de Ways. Sí, sí, Hagáis de Ways. Sé que el mi inglés es Muy malo, pero muy malo. Pero no vamos a dejar de sorprendernos con este grupazo, porque s o n la puta hostia con su Electronic Rock Metal nos presentan este nuevo trabajo titulado Burr. Este quinteto formado por Maiga, la voz de Jota, los coros, muestras y sintonizadores, Guilla al bajo, Jesús a la guitarra y Alberto a la batería. Buah, menuda hostia que acaban de pegar encima de la mesa con este trelazo. Hola, soy Alberto, soy batería de Against the Waves. Desde aquí quiero dar las gracias en nombre del grupo al equipo de h o r n s u p por estrenar en su programa nuestro último single titulado b u r n Espero que os guste. Un saludo. Estos días atrás, que Shock After Collapse era una especie de supergrupo. Yo te preguntaba si eran madrileños, por la info que tenía, y tú me decías que no. Creo que están a caballo entre Madrid y Alicante. Confírmamelo si s puedes. Y además, la verdad es que vaya pro Ramón, está saliendo con gente de mi tierra. ¿Qué te parece, majo? A ver. ¡Buah! c u a n d o t r a e m o l a s p a s t i l l a s que ya no me sujeto más? ¡Ya no me sujeto más en la mesa! <ríe>、oh, lo que se nos viene ahora, y es que es difícil de describirlo, es difícil, es difícil, es muy difícil, porque se nos vienen, nos vienen a descargar como la tormenta cuando descarga toda su ira, pues aquí vienen ellos, hacen sacate un pantú y nos traen, ellos son shockaster c o l l o s nos vienen envueltos en llamas y nos traen esta brutalidad de tema titulado Burning Wisdom, y ahora os vamos a decir por q u e Juanita dijo: Es una especie de supergrupo. Sí, s、sí, i no está más jara como yo, pero no, casi, casi le estoy haciendo así, pero no. Pero tiene toda la razón porque ha hecho con toda la. Es、pues、verdad, con todo. Eh. Y respeto hacia los demás, pero también creemos que es un super grupo de la escala nacional, ya que han juntado nada menos que a b l i g que es la batería, que ha, también ha sido batería de Cthulhu, de Deathcon dos con sumo de respeto, etcétera, etcétera. Siguiendo con Rob Marco, guitarrista que también tocó en n a h、eh, a m a d Cirrus, el cantante de c a o t i y e i g h e l d i n también e s t a d o en Violent Age, Distance. Increíble, otro también Pedro, guitarrista que ha tocado en UV. Y Jimmy, bajista que está en Helheim. Madre mía, no me digáis que esto no es un puto supergrupo. Esto es una puta s a c a d Lo que han hecho estos tíos. Y la formación es muy variada, ya que tres de sus componentes son de Alicante, uno de la vida y uno de Madrid. No podemos decir una. Situación fija, pero podemos decir: Menuda hostia la mesa que nos traen con este tema. z o Volvemos a repetir: ellos son Shock After Collapse y nos dejan esta preciosidad de tema. Dale, Cañita Juana Burning Wisdom. Buenas a todos y todas los seguidores del podcast Horns Up. Yo soy Ron Marco, guitarrista, y yo soy Pedro Durán, productor y guitarrista del grupo Shock After Collapse. Bueno, estamos encantados y queremos dar las gracias a Honsa por estar presentando el adelanto de nuestro nuevo disco, Burning Wisdom. Os queremos mandar un fuerte saludo a todos y a todas. Mucho metal, muchos abrazos y caña. Nos Vamos a tierras catalanas con r i p p e r que el pasado 17 de diciembre publicaban un single llamado Ripon, producido, si no me equivoco, por el gran David Palau. Y aunque después de sacar su disco debut Get Your Ecstasy, n o s regalan este sencillo, que además en este single colabora el guitarrista Noah Henson, del grupo norteamericano Pilar. Me parece muy buen tema. Escuchamos a r i p p e r Ripon. Hola a todos, soy Elías de Reaper y quería mandar un saludo a la gente de Horn's Hut y para presentar nuestro single Rebound del disco Races c h e o s Saludos. Este On the Sky que os propongo del grupo finés Everture. Ya le hemos dado bola en algún programa anterior. Otro single publicado en diciembre que ahora os lo mostramos. Uno de los mejores temas a nivel personal del programa de hoy. Escuchamos a Everture On the Sky. Hola, güey, soy Oscar de Everture. Gracias por escuchar el r i n g l e o r i i n g l e On the Sky, aquí en h o n Sap. Melódico, o eso dicen ellos, evidentemente estamos en la haters. Son pues estos chicos、eh, de metal melódico, nada, esto es metal, c o r e puro y duro. Vamos a escuchar a los británicos: Our Hollow, Our Home, nuevo single publicado el 17 de diciembre llamado Born in the Flood. Me parece muy bueno. The progress that I've made And it seems I v e made a map But lost my compass Found my sight But lost my focus The n e v e r e n d i n g h e d cycle, start, s t a g t t a r t Again and again and again Now I just i n j o y praise I've folded every fracture of life beneath my p e l l o w I'm questioning every single choice that I've made I guess you can't find the s h a d o w s when you're stuck in the shade Don't h e t your life f、yes, a l with the sun Just like a shine, s You l i v e y o u r l I'm f just k Fire. Let this rain crash down, And wash all over me Let it s o a k i n t o my bones, just let it take a hold of me But there's a fire in your eyes, t e l l s me I、yeah, am not enough So hand in hand we go my- f i g h t o El trabajo del grupo de Bilbao Incurs. Ya hemos tenido ocasión de invitarlos en algún programa anterior. Esta vez, pues, ¿alguien les ha robado la cerveza? Sí. De su álbum b a s c a v i l l i n que saldrá el próximo 5 de febrero, seguimos dando bola a Incurs y escuchamos Who Stole My Beer. Hey, muy buenas, soy yo en c o l d e n c u r s y nada, quiero mandar un saludo a toda la gente de Horse Up. A todos los que escucháis y a todos los que apoyáis el Metal día tras día, que ahora es el mejor momento para hacerlo y lo más importante. Un saludo enorme. Tenido muy buen feeling con Fabi, vocalista de i l l u m i s a t e f a b i e n una persona de verdad siempre dispuesta a colaborar con nosotros. Vamos a cambiar ya de estilo y vamos con lo nuevo de i l l u m i s a t e d e Endless Bow. Y como no, le pedí a f a b i e n un saludo para el programa. Podéis verla en las redes sociales de Honsa App, tanto en Facebook e Instagram. Gracias a i l l u m i s a t e gracias Fabi. エンデスボウ Seguimos con Buen Power Metal de la mano de los alemanes Mystic Prophecy. Este pasado día 1 de enero publicaron el video lyrics de este formidable Here Comes the Winter, extraído del undécimo largo llamado Metal Division, que salió justo hace un añito, el 10 de enero. A ver qué os parece. Te mazo, pero te mazo. Es algo especial. Resulta que tras realizar el programa del año, de lo mejor de 2020 según j o h n s a b que por cierto, muchas gracias por la gran aceptación del programa, ya os digo que en la primera semana más de 700 descargas. Pues como muchos sabéis, elegimos en varias categorías 5 grupos. Pues nuestros oyentes, nuestros amigos, Varios de ellos, además, reclamaron a The Lightbringer of Sweden como uno de los mejores del año. Pues sí, señor, como la audiencia es soberana y además tienen razón, os ponemos un tema que ya sonó en h o r n s Up, Shadows of the Night, porque tenéis muy buen gusto, coño. The Lightbringer of Sweden. Que todos sabéis, el pasado día 4 de enero nos quedábamos helados como el lago Bodom en Finlandia, ya que, como muchos sabéis, Alexis Laijo, h vocalista y guitarrista de Children of Bodom, dejó este plan. Ni que decir que la portada de este programa va dedicada a él, a los Children of Bodom y a todos sus seguidores. Ya en el programa número 2 de Home Sub, dedicado a lo mejor de 2019, pusimos de su último trabajo, el llamado e x i t el tema Platitudes i and Barren Wars. Así que. Va por ti, Alexi l a i h o Children of Bodom, Platitudes i and Barren Wars. Comenzamos De nuevo con V, que lo escuchábamos al principio con Adrenaline, esta vez con Main Driller. La verdad es que esta semana ha sido casualidad, ya que estaba hablando con la vocalista también de Main Driller, que son tres, Estefanía Aledo, que además también le dimos bola a Adri, no sé si te acuerdas con su otra formación llamada Arise, con aquel tema, el llamado Desconexión en junio. La verdad es que estos chicos no paran. Pero a todos les une Mind t h r i l l e r ¿Adri? ¿Qué vamos a escuchar? Mejor Juanma, no me traigan las pastillas, t r a i g a una botella a los hijos, no para acabar este pedazo de programa impresionante que va a pasar a la historia y sobre todo a la historia de muchos programas del podcast del Meta Nacional por meter. En, en un mismo podcast, en un mismo programa, a tantos grupos del metal nacional que creo que va a haber muy poquitos. Y madre mía, lo que se nos viene ahora, lo que se nos viene, Juanita. Si ya está en su b i d a a q u í a la lámpara para presentaros n a este g r u p a z o Ellos son MinDrailer. Si,、sí, si,、sí, MinDrailer con su metal industrial impresionante. Este es Esteto formado por V a la voz junto a Daniel y Estefanía. Menudas tres voces que hacen impresionantes. <risa> me río yo casi casi de r a n s t e a h Bueno, igual me va si un poco, pero b u a h estoy muy arriba hoy, señoritos, señoritas. Porque madre mía, y se nos viene también Javis guitarra y programación, Farah o v a l bajo y Raymond a la batería. Hacen ¡Ah, un s e x t e t o que son los caballeros del infierno y nos traen este temazo titulado Prophecy. Muy buenas a todos, soy Estefanía Ledo, vocalista de la banda de metal industrial Mind Driller. Acabamos de publicar nuestro nuevo single Prophecy que muy prontito vas a escuchar en Horns Up. Aún Adri, y ahora qué q u é más nos traes, vaya semanita, tío. Ha sido el renovarte y estás que te sale, ¿eh? no sé si estoy e que me salgo, jefe, pero lo que s í estoy es que me sale el pulmón, el corazón. Por la boca, madre mía, hoy es increíble. Menuda pasada, tío, menuda pasada. Estoy, estoy, estoy por las nubes. Hay q u i é n v a a dormir. Escucha, que alguien levanta la mano, por favor, que q u i e r a c a e a r el programa. Yo, no, yo, no. Juanita, sigue, siga, que hacemos aquí un 24 horas expreso. Aquí, tenga todos cafés, aquí, c a f é largo solito. Para rematar con los valencianos sin lacros, y si、sí, sí. ellos son sin lacros, y nos regalan este pedazo de obra, menuda reliquia que nos traen estos c r a s titulada The Last of e r i s increíble maravilla que se han sacado debajo de la manga, por no decir otra cosa, y es que esta formación hecha por Patricia Pon Salamón, que m e La voz que tiene la señorita, impresionante. ¡Ojo!、Oh, oh. ¡Pa, joderse! Y seguimos con Pablo Fuentes abajo, Iván Muñoz a la guitarra, Aaron Hidalgo a la guitarra y Dan Shura a la batería. a、oh, oh. Nos presentan este trallazo que os acabamos de decir, pero por si acaso lo volvemos a repetir. Os dejamos que disfrutéis con The Last of Eris. i Sit my way for o t h e r s from Broad to Foul o s t e r all I'm g o m e and I'll tap m a white foe a v e r y space for you I don't want to die alone、hey, no. You're bound on p e r p o s e Programa os comentaba que nos íbamos a ir a la Polinesia, ¿os acordáis? Pues sorprendido me he quedado con el grupo s e p e r s Rain, grupo que combina la música tradicional ancestral de su tierra con buen metal. Vamos a escuchar a ver qué os parece el tema Aiga, publicado el 14 de diciembre. La verdad es que recuerda un poco, por lo tribal me refiero, a lo Sepultura, pero en el otro lado del mundo. A ver qué os parece. Este SOS del cuarteto llamado Dead by Wednesday. Tenemos un super saludo de Opus, fundador y batería del grupo, y también es el batería que acompaña de gira al Megadeth David Elefson. Seguro que os gusta. Además, recordamos que podéis ver estos saludos en vídeo en nuestras redes sociales. Escuchamos a Dead by Wednesday el tema SOS. Horns up! What's up? This is Opus the Dopus from Dead by Wednesday and e l l e f s o n Band USA. And just wanted to introduce our new song, SOS, by Dead by Wednesday. Check it out exclusively here on Horns Up. Yeah! Horns Up. Check it out. Thanks, guys. Hope you dig it. It's available on Bandcamp, Dead by Wednesday.com, Dead by Wednesday Facebook. Uh, Instagram, all that good stuff. Keep them horns up. Single de Tribulation que ponemos en Horse Up llamado Hour of the Wolf, del que será su nuevo trabajo llamado Where the Gloom Becomes Sound, previsto para el 29 de enero. El programa con algo realmente curioso, por lo menos para mí, y además me ha parecido excelente: primer single del segundo álbum llamado A Uncreation de Abstract, rollo sinfónico con black metal. El álbum estará previsto para el 25 de febrero. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast. Hello,、oh, Bones、oh, oh, oh. Greetings from Frozen Up Films We are apostates and cowards from abstract. You're listening to our new single Radiant Darkness Out Now. Check it out. d e f i n i t i v a m e n t e No me q u e d a sin fuerza. Me hago el hostia, tacho.